Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi quince grados en de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, que estará dedicado por entero a la Navidad de este 24 de diciembre. Hoy es uno de esos días señalados para todas las familias. La mayoría de ustedes no trabajan en este día semifestivo, víspera de Navidad, pero ya se preparan, seguro que para recibir en sus casas a las personas que más les importan, a las personas que les hacen feliz y les dan un motivo por el que mejorar esta sociedad y todo gracias a una festividad religiosa, el nacimiento de Jesús, que se ha convertido para creyentes y no creyentes en una oportunidad de demostrar que aún existe el sentido común para buscar ese bienestar de una comunidad y no El de un individuo solo. Las estadísticas lo demuestran. Las aportaciones económicas a las ONGs y ayudas humanitarias se incrementan durante estas fechas navideñas y en muchos lugares de la ciudad, donde se da de comer a las familias sin recursos, no faltará en esta Nochebuena esos platos típicos navideños como el turrón. Hoy en nuestro programa La Glorieta a las diez y media vamos a entrevistar al responsable de Cáritas en Elche y durante la primera hora les mostraremos. ...una selección de Christmas... ...los más populares... ...con las versiones más clásicas... ...así como su historia... ...por ello vamos a contar... ...con el musicólogo Rubén Pacheco... ...para hablar precisamente... ...del origen de la música navideña... ...hoy es martes... ...pero no les vamos a ofrecer la tertulia política... ...en vez de ello... ...vamos a conectar con los portavoces políticos... ...del Ayuntamiento... ...para darles la oportunidad en este programa... ...y a través de nuestros micrófonos... ...de tele Radio Marca... ...para que poder... Eh, ...recibir de ellos... ...esa felicitación navideña... ...y contaremos... Evidentemente con nuestra ronda de noticias donde repasaremos la actualidad que sin duda hoy se encuentra en los mercados y comercios ya que algunos de ustedes, aunque lo tengan ya todo preparado para la cena de Nochebuena, aún les quedará por comprar los detalles de última hora, algún regalo, adorno para la mesa o algún postre del día. Pues bien, desde aquí, desde Teleelch, les deseamos feliz Navidad. Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues lo hemos dicho, para un día te han señalado en nuestro calendario, en este programa no puede faltar la música navideña. Los crismas clásicos y Noche de Paz es el villancico más famoso del mundo. La voz de Plácido Domingo desde la Catedral de San John en Nueva York inicia hoy nuestro programa La Glorieta y nuestra selección de villancicos para el día. De Nochebuena. Más adelante les contaremos el origen de Noche de Paz. Una preciosidad escuchar la voz de Plácido Domingo, escuchar el villancico más famoso del mundo y escuchar las, campañas, las campanas de Santa María. Pues vamos a ofrecer otra versión de Noche de Paz, más infantil, la que nos realizó el violinista más joven de este siglo, Paco Montalvo, cordobés, quien ha introducido el violín como instrumento solista en el flamenco. Bueno, pues hemos comenzado con esta selección de villancicos. El primero que hemos escuchado era un bello villancico cantado por Placio de Domingo en la Catedral, desde la Catedral de San Juan hace varios años en Nueva York. El segundo, una versión de Esa Noche de Paz, el villancico más famoso del mundo, interpretado por el violinista cordobés Paco Montalvo. Y hemos terminado con otro villancico popular de Nochebuena, cantado por esta Cora rociera flamenca. Y para hablar precisamente del origen de los villancicos, tenemos con nosotros a un musicólogo, Rubén Pacheco. Bienvenido, Feliz Navidad. Hola, Feliz Navidad. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández y profesor del Conservatorio Superior de Música, profesor de piano. Rubén, ¿cuál es el origen de los villancicos? ¿Nos hemos equivocado a la hora de poner villancicos flamencos? No, no, no. Es decir... Eh, Villancicos son todos y, y, y cada uno, bueno, pues eh, villancico, mmm, bueno, le, el hecho de cantar al, al, al nacimiento de, de, de, de Cristo es casi tan antiguo como el cristianismo, ¿no? O sea, ya, ya los primeros cristianos cantaban el, cuando, cuando se empezó a celebrar la, la, la Navidad, ¿no? Después eh, ya en el, ya muy muy muy entrada ya la, la La, nuestra era, ¿no? Que es decir, ya el siglo XV, siglo XVI, sobre todo en España, empiezan a a, a, a introducirse las las lenguas vernáculas en, en la en la liturgia y entonces ahí ya empieza a, a, a, a juntarse, ya antes estaba todo juntado eh, juntarse lo profano con lo con lo con lo litúrgico, con lo tal y y aparecen eh, pues eh, villancicos en, en lenguas eh, en lenguas vernáculas, ¿no? no solo en castellano, también en, en valenciano, incluso también en lenguas, en las lenguas, eh, en la lengua aymara y en lenguas, eh, en las lenguas del, de, los, de, los, de los pueblos indígenas en, en América, también tenemos eh, villancicos muy, muy, muy, muy antiguos, ¿no?, de, de, de esas épocas, ¿no? Y, y bueno, mmm, hay que decir que la palabra villancico eh, viene de villano, de villa, que villano no, no no super villano de Marvel uh -huh. sino villano como eh, de pueblo como de pueblo aldea. De, de, de habitante de aldea no es uh -huh. algo popular es la la raíz popular que se introduce en el en el canto no y y, y bueno a partir de ahí pues van se van se van se van, se van desarrollando Y hasta, pues, hasta llegar al siglo XIX, donde, donde está la explosión uh -huh. de villancicos eh, populares que hoy, que hoy conocemos, ¿no? Sí, porque hay que decir que uno de los villancicos más famosos, eh, nosotros hemos querido comenzar con el más famoso del mundo, que es Noche de Paz. Tiene un recorrido también de doscientos y pico años, doscientos tres. Precisamente fue en esa explosión, en un, en un pueblecito de Austria donde donde se inventó, donde se compuso por parte de un sacerdote y de un maestro de escuela. El sacerdote de una parroquia pequeña de un pueblo de los Alpes, pues compuso en, por allá por el 1816 concretamente este villancico en un año difícil. Porque, ¿Por qué crees tú que Noche de Paz es un villancico que te ha gustado tanto? Porque luego te cuento el origen. <coughs> Pues no lo sé, porque bueno, como dices, es un, es un villancico del ámbito germano que trasciende el, el, el, el ámbito germano y ya es un villancico internacional, ¿no? Es cada, cada, todas las culturas lo han lo han lo han uh -huh. asumido como, como propio. ¿Por qué? Pues pues no lo sé, porque tiene esa cosa eh, popular que, que está tan bien hecha. Que, que, ...que llega a, a todo el mundo, ¿no? Es imposible olvidarlo, claro. que está muy, muy bien hecho... ...o sea, si decir, si lo, si lo analizas eh, estructuralmente es, es, es, es, es perfecto, ¿no? Hay, hay cosas que... Pues mira, Rubén, el sacerdote era Mor, se llamaba Mor... ...era muy uh -huh. joven y tenía mucho talento... ...y él compuso la letra, seis estrofas... ...creo que ahora se cantan solamente la mitad, es, es corto... ...pero fíjate si es importante que la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad, uh -huh. el villancico de Noche de Paz. ¿Por qué? Pues porque es un himno, porque anhelan la paz. Y es lo que tú has dicho, hubo una explosión en el siglo XIX de villancicos, de esa música popular. Pero es que este, concretamente este sacerdote, lo compuso en un año muy difícil para ese pueblo, porque en 1816... Ahora los científicos dirían que fue por un año climatológicamente complicado. Sí, hubo sí. muchas malas cosechas, un frío anómalo muy severo, hubo hambrunas en Europa. Y todo esto, pues imagínate las guerras napo napoleónicas, que también hubo mucho sufrimiento en Europa. Y este sacerdote en, un, en una parroquia pequeña compuso Noche de Paz, Noche de Amor, que precisamente lo que quería decir era como un anhelo, eh, una exigencia de la paz. Por eso mm. se ha convertido en un himno a la paz, eh, en un día tan señalado como este. Apelamos al sentimiento de todas las personas para la paz. Y por eso también este villancico ha tenido su recorrido en las dos grandes guerras, en la primera y en la segunda, en la Guerra Mundial. Exacto. Porque mm. en las trincheras los soldados de ambos bandos en la Primera Guerra Mundial, en la Nochebuena de 1941, dicen las crónicas y además se han reflejado en muchas películas que cientos de miles de soldados de ambos bandos la cantaron Noche de Paz, porque se hizo muy famosa desde que se cantó en 1818 en la misa de gallo en una parroquia de, de Austria. Pues se hizo tan famosa que la cantaron en esa en esa Nochebuena que hubo sí, una sí, tregua. O sea, la tregua de, de Navidad. Que después los jefes se, se encargaron de que no quedara nada de esa, de esa, sí, de esa tregua. Sí, bueno, Era... efectivamente, pero ahí tuvimos esos momentos que se reflejan ese anhelo de paz con la noche de paz. Pero luego, en la Segunda Guerra Mundial, el, el dictador Adolf Hitler también quiso hacer la suya. Quiso, adulteró la versión y fíjate qué letra le puso a Noche de Paz. Dijo, «Todo duerme, Adolf Hitler vela por el destino de Alemania». Esa fue eh, la letra que le puso al villancico más popular. Quiso agenciárselo Adolf Hitler. Sí, esto siempre, siempre esto es eh, es un es un recurso bastante habitual, ¿no? El, el, el, los, los dictadores piensan que el, bueno que la que la que la música popular se puede se puede manejar para poder manejar al al al pueblo y esto es esto es esto es, esto es falso. Es todo lo contrario, que si el pueblo no se deja manejar a través de la cultura y a través de, la, de, las, de, las, de las tradiciones, ¿no? Eh, bueno, de tan, de tan ridícula que es la letra resulta hasta... hasta, hasta... <risa> Propagandística, <risa> <Lo> que... totalmente <risa> ridícula. Si no fuera la... un tipo tan siniestro sería para hacer pues, chistes. Pues fíjate, a pesar de esta manipulación, Noche de Paz ha, ha subsistido. Ha pervivido y ha llegado hasta hasta claro, ahora claro, claro. Y, y más vivo que nunca. Y, y, pre, y dicen y cuentan las crónicas ya para terminar con esta menuda historia de este hermoso villancico cuentan las crónicas que cuando Adolf Hitler manipuló el Noche de Paz, pues Roosevelt y Churchill en la Casa Blanca cantaron Noche de Paz en su versión original. Y ganaron los buenos en bueno. la Segunda Guerra Mundial. Hay otro villancico, que también no sé cuáles son tus preferencias, Rubén, pero hay otro villancico que es el de, el de la Blanca Navidad. ¿Te gusta? O, por ejemplo, bueno, el del de Viejo Tambor. También estos, son, estos son villancicos mucho más modernos. Son villancicos ya del siglo XX, ¿eh? o de, de mediados del siglo XX que nos vienen ya de, de, de, de, de Estados uh -huh. Unidos sí pero dicen que el origen del viejo tambor del tambolirero parece que es también eh, dicen eh, no no está como son anónimos viene de la República Checa de la antigua República Checa es posible que, que, que fuera que del Medievo pero que estuviera se hizo ahí pero se, se populariza y se en Estados Unidos y el, la, la versión que tenemos eh, todos en el oído es la que se es la que viene de, de, de, uh -huh. del espectáculo de, de los años de los años 50, no de, de, de Estados Unidos y, y, y la versión del tamborilero que ha escuchado todo el mundo en Navidad es la que canta eh, Rafael, ¿no? Sí, bueno, Rafael está pegado, Eso está, está, pegado, a su carrera está artística. pegado a su carrera artística, además es un éxito. Pero antes que Rafael eh, la popularizó también en un programa de televisión que se emitió, creo recordar, en el Vaticano José Feliciano. Sí. Pero, No, no, sí, José, Felici, José Feliciano, para, en la década de los años 50, sí. la popularizó de Estados Unidos, la trasladó a Europa, José Feliciano, con ese programa de televisión desde el Vaticano en una nochebuena y Rafael, pues, la pegó, la cosió a su carrera musical. Uh -huh. ¿La escuchamos, Rubén? Claro. Venga, vamos. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastores quieren ver a su rey Le terá en regalos en su milon. Popom pom, ropa -pom, siente que te adera señor mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor roto pom pom. pom pom pom en tu honor frente al Tambor. El camino que lleva a yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Het is een canto de amor, Robocop, po, Bueno, pues este es el, el villancico que eh, Rubén se ha popularizado tanto que nunca falta en la Nochebuena, en las casas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué aconsejas? Uh -huh. ¿Qué selección de villancicos aconse aconsejas, Rubén, como musicólogo, a las familias ah, bueno, para esta noche? Yo... Las, ma las más infantiles, ¿no? Claro, yo, yo, yo no, bueno, las más infantiles. Yo, Eso yo aconsejo... De... Es que hay letras, que... hay letras que estamos escuchando villancicos con mucha calidad, pero hay otros que las letras minudas, letras, ¿eh? si te paras a pensar. Sí, bueno, pero bueno, eso es lo que tiene la, la, la mezcla esta, ¿no? Lo, lo la... popular. Yo, yo no sé cualquier villancico, pero que se cante más que más que ponerlo en la, en la en la en la radio que está muy bien que escuche la radio sobre todo a estas horas uh -huh. pero que, que se cante que, ¿tú, tú lo has cante, dicho que se cante. pues fíjate eh, para mí es toda una sorpresa o un récord el que el este fideles que es un villancico que se no sé cuál es el origen ya me lo dirás tú pero todavía se canta en latín ha podido subsistir a esta lengua muerta Sí, sí, sí, y, y se canta, se canta, sigue, sigue cantándose en latín y, y sigue. Hay muchas versiones, idiomas, en diferentes idiomas, ¿no? Pero cada uno eh, lo, ha, lo, ha, lo ha, y cada cultura, cada, cada, cada país, cada lugar lo ha hecho suyo, le ha puesto sus, sus arreglos, sus y cada uno lo canta como puede, ¿no? Eso es lo, lo, lo bonito, ¿no? De, sobre un sustrato común, pues cada uno hace lo que Lo que, ...lo que puede, lo que quiere, lo que... Uh -huh. ¿Y cuál es el origen? Nace. Porque no está claro... ...este villancico... Bueno, como casi todos, el origen... ...pues está ahí entre medio... ...la ciencia, medio la leyenda, ¿no? Eh, probablemente viene del ámbito... ...del ámbito anglosajón... ...finales del siglo XVIII... ...principios del XIX... ...se le relaciona con la corte... ...del, del, del rey de, de, de, de Portugal... ...esto sería más antiguo todavía... No lo sabemos. Es posible que, que existiera una melodía que, que fuera eh, circulando por ahí eh, entre Portugal e Inglaterra, que la relación era, era fluida, uh -huh. sobre todo eh, por el mar, ¿no? Y, y, y, y al final pues acabará en lo que en lo en lo que acabó no claro es, es un son si, historias tan claro tan si se compuso complejas. en latín lo normal es pensar que puede venir de algún monasterio de, para es para un ritual litúrgico del es, día de nochebuena el día claro, de navidad claro. sí, una sí, bendición no. claro claro todos los que decir el origen último de todos está en la en la en la, en la liturgia de navidad no este es posible que que, que esté más pegado a la liturgia que, que otros O, o es posible que no, no lo sabemos, sí, porque... pero, pero el hecho de estar en latín, la verdad, es que es, uh -huh. es, es significativo. Porque, al fin y al cabo, ¿qué nos cuenta este villancico? ¿Qué nos dice? Eh, bueno, no, no dice nada más que, que nada menos, que, que venid fieles a adorar a y, y lo, lo que suelen contar todos los villancicos. Claro, ¿no? adorar, al salvador, adorar al salvador recién nacido, ¿no? Eh, que ha venido del cielo y todas estas, todas estas cosas. Pues vamos a escuchar una versión en latín, que es la que he encontrado, eh, sí, sí. la de Enia. La original, bueno, la, la, no, original original. De, de latín, la original en latín, la de Enia, bueno. Enia, para ti, eh, es de tu gusto, Enia. Bueno, hay... La, hay las hay, melodías hay, hay, son preciosas. Hay, hay, bueno, sí, sí, sí. Venga, hay. vamos a escuchar, vamos a escuchar que hay opiniones para todos en el día de Nochebuena. Pues Rubén, este, este ha sido, esta ha sido la versión de Enea de ese villancico tan bello, tan, em, tan, em, tan hermoso, con ese origen litúrgico. Uh -huh. ¿Te parece bonita esta versión del latín? Bueno, todos son bonitos. A, a mí hay... Hay versiones que me gustan más. Bueno, la abre. pondremos. En unos segundos las, la vamos a poner porque hemos dicho, Rubén, que en este programa tan, espe tan especial dedicado a la Nochebuena de martes, teníamos ahora todos los martes una tertulia política, pero en vez de ello vamos a entrelazar entre Villancico y Villancico felicitaciones navideñas de precisamente los portavoces políticos que durante años ya llevan aquí viniendo a discutir, a analizar toda la actualidad local y dar información muy útil a nuestros oyentes. Por eso, queremos dar eh, la oportunidad hoy al portavoz que hemos llamado al primero, ha sido al portavoz del Grupo Municipal Socialista Héctor Díez, pues eh, quien es uno de nuestros invitados fijos a esa tertulia política para que nos felicite la Navidad. Muy buenos días, Héctor. Hola, muy buenos días. Bien, usted, Héctor, como portavoz en este año, nos ha dado importantes noticias, como esa nueva contrata de recogida de basuras y limpieza de la ciudad, que ha salido a concurso con el fin de mejorar un servicio que es el más importante del ayuntamiento, por ser el más caro y también el que más quejas acumula, Héctor. Pues sí, la verdad es sí que pues, todavía será un año, el 2020, en el que estrenaremos nuevo servicio de limpieza y recogida, de basura y sin duda es un avance muy importante que va a contribuir a que nuestro municipio esté mucho más limpio que ahora, pero al mismo tiempo también a que nos vayamos adaptando progresivamente a la nueva normativa de gestión de residuos y yo creo que es un reto muy importante que tenemos por delante y al mismo tiempo va a dar respuestas a muchas necesidades que vienen demandando los ciudadanos. Pues es una buena oportunidad ahora el de recordar a la ciudadanía que esta noche no hay que bajar la basura, porque esta noche buena los trabajadores de Urbaser no realizan el servicio, hay que mantener la ciudad limpia. Héctor, y ahora sí que le doy la oportunidad de felicitar la Navidad a nuestros oyentes. Bueno, pues felicitar a Navidad, a todos los felicitanos y felicitanas que disfruten de estos días en familia y con los amigos y desde luego mi mejor deseo es para este año nuevo 2020 que sin ninguna duda nos va a traer cosas buenas para Elche y espero que a nivel individual a todos también les traiga muchas cosas buenas Pues muchísimas gracias Héctor ¿Y cómo va a pasar la noche buena? Bueno, pues en familia, en este caso con mi familia, con mis padres y con mi hermano Y, por supuesto, con mi mujer y con mis hijos. Y ya mañana con la, con la familia de mujeres Navidad, en este caso en la de Gabaja, en Rafal. Así que, bueno, supongo que como todos, días de pasarnos en familia, con los amigos. Y de, bueno, de ver a toda esa familia que habitualmente no vemos a diario. Y que estos días nos permiten poder disfrutar un poco más de tiempo con ellos. Pues un abrazo muy fuerte a, a usted y a su familia. ¡Feliz Navidad! Pues, igualmente a ustedes. Muchísimas gracias a Teleel. Y también, pues, nuevamente, Feliz Navidad a todos los felicitados. Y Rubén, después de esta felicitación, vamos a ver esa versión de la de este Fideles, que habíamos puesto la del latín, pero como es tan popular, desde, dicen que el origen puede ser del siglo XVIII, no está muy claro, pero se ha popularizado tanto que hay muchas versiones en otros idiomas. Quizá Estados Unidos es el país que más ha recogido esta tradición. Sí, claro, o sea, ahora mismo, pues Estados Unidos es el que marca el, la pauta en todo. ¿Y qué te, parece, qué te parece escoger una de las voces más sugerentes, susurrantes de Estados Unidos y además del jazz, Nat King Cole? Bueno, me parece muy bien, me parece mejor que Enya incluso, bastante <risa> mejor y me parece muy bien. Venga, pues esta te la dedico a ti. O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. O come ye, O come ye to Bethlehem. Come.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 Seguimos aquí en el programa, son las 9 y 42 y seguimos hablando de villancicos con Rubén Pacheco. Rubén, vamos ahora con el villancico de Blanca Navidad, porque este villancico concretamente ha entrado en el libro de los récords. Ya te diré por qué. Antes, antes Rubén, eh, nosotros continuamos también dando la oportunidad a los portavoces políticos que han estado pues interviniendo en nuestras tertulias políticas y en nuestros programas de La Glorieta durante los años que llevamos haciéndolos, pues dándoles la oportunidad de felicitar la Navidad en este día tan señalado de Nochebuena. Primero ha sido el portavoz eh, socialista y ahora tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Hola, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días y feliz Navidad a todos los oyentes, con esta voz un poco <risa> ronca. <risa> pues Ruth, eh, usted es el segundo en felicitar el que va a felicitar la Navidad y ha tenido un Un año eh, marcado electoralmente del que no ha podido descansar, suponemos, ya que ha tenido que convencer a los ilicitanos e ilicitanas de su capacidad de liderazgo popular y no parece haberle salido mal, ya que ha conseguido un escaño de senador en Madrid y en el ayuntamiento mantiene ese número de concejales en las últimas elecciones municipales, a pesar del auge de Vox y de los sondeos que indicaban todo lo contrario. Pablo, un año bueno, un año bueno para usted. Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que si sí. ha sido un año bueno, eh, cualquier eh, cita con las urnas creo que es algo positivo y sobre todo cuando tienes el referendo de, de la gente que te rodea, ¿no? Y ha sido un año bueno. Y, y fíjate, eh, eh, eh, a ver, claro, claro, cada uno tiene que contar la película, cuenta la película, pues gente cómo, cómo le va, ¿no? Eh, a día de hoy nosotros no gobernamos, yo no soy de acá de no por no tanto por, por errores nuestros, sino por errores contrarios, ¿no? Lo cierto era que es que Ciudadanos, bueno, pues eh, perdió un concejal con respecto a las anteriores elecciones del 15%, Ahora tienen un concejal menos y la suma no da. O sea, nos ha faltado uno para poder hacer una coalición de gobierno y poder haber cambiado la ciudad. Pero bueno, lo importante es, como tú me has dicho, eh, haber comparecido a las elecciones y haberlo hecho con dignidad y haber conseguido convencer a mucha gente. Y por ejemplo, haber sido eh, el senador más votado a la ciudad de este pasado día 10 de noviembre. ¿no? Yo creo que eso es algo positivo. En lo personal eh, produce una profunda satisfacción y en lo político, pues también. Te, te sigue motivando para, para tirar adelante. Pero hoy, día de Nochebuena, pues hombre, hablar de política yo creo que será lo que menos quieran o escuchar nuestros oyentes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, de todas formas sí que le dejamos este minuto para que felicite la Navidad a todos los oyentes. ¿Cuál es el mensaje que pueda usted bueno, transmitir en este día tan señalado para las familias? Hace 2007, 2017 años nació el, el que nos trajo la paz, ¿no? La, la paz, la verdad y... Y ese niño recién nacido pues, supuso en sí mismo toda la síntesis de todo lo bueno ¿no? que, que el ser humano es capaz de, de hacer, de sentir, de experimentar y de y legar. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese mensaje, ¿no? El mensaje del niño, el mensaje del hogar, el mensaje de la familia, de la verdad. Esta noche de Nochebuena tan intensa y tan bonita para, para todos. Y que, bueno, pues que, que, que ese niño que trajo a la paz siga trayendo prosperidad, esperanza a todos y que el año que viene pues, sea todavía mejor que este año que termina. Pablo, ¿cómo va a pasar la noche buena? Pues en el hogar, en familia. Iremos a las seis, por cierto, invito a todo el mundo a que vaya porque es una experiencia preciosa. Creo que tú alguna vez has estado a las seis en Santa María se hace la misa de tarde buena. Y es una misa muy bonita porque van los niños vestidos de pastores, de todo, o sea, niños no, no de la parroquia, sino de toda la ciudad, se cantan villancicos, pues una misa muy navideña. No, Es a las seis y eso te permite luego poder cenar en familia, nosotros que siempre hemos ido de misa de gallo, de hace unos años ya nos hemos abonado, en lugar de misa de gallo a las 12, misa de tarde buena a las 6, vaya, porque vaya. la verdad es que era un rollo levantarte a las 12 menos cuarto de la noche de la cena e irte a misa de gallo. Así que en familia, con mis padres, mis sobrinos, mis tíos, pues como, como siempre desde que nací. Desde Pero Pablo, estás terminando con la tradición, la misa de gallo no se puede suprimir. Es que yo creo que la misa de gallo tiene los días contados, te lo digo de verdad, ¿eh? No, es que lo de, lo de levantarte, a, de, lo de, la, de la misa como tal, hace hace unos cientos años o cien años que la gente empezaba a cenar a las ocho de la tarde, pues me parece muy bien. No Pero ahora me... que empezamos a cenar a nueve y media, a de la noche, cenar en una hora y media y estar con la familia a la sobremesa, levantarte e irte, pues me parece que no. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, Pablo. <risa> bueno, -muchas... Intentar, ¿no? los... Por supuesto, muchas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y que el año que viene sea como mínimo igual de bueno que este que termina. Nosotros vamos a continuar llamando a los portavoces políticos, pero eh, entre llamada y llamada, Rubén, mmm, vamos con los villancicos. Estábamos diciendo el villancico de Blanca Navidad. ¿Sabes por qué ha entrado en el libro de los récords? He leído. ¿Te lo imaginas? Pues debe de ser o, o la canción más vendida o la canción más escuchada. O bingo, la canción bingo, has dado <ríe> la canción más vendida de la historia. Además, entró hace poco, en 2012. Fíjate, Blanca Navidad, la más. Bueno, sí, sí claro, es, es que la Navidad es, es internacional ya, es... es pues no es un villancico antiguo, no, no es antiguo. No, no. Eh, es de un norteamericano llamado, eh, a ver que lo vea, mm, Irving Berlin. No lo conozco, pero bueno, es del pasado siglo. Y eh, lo, lo cierto es que para ser la canción más vendida, pues son 300 los idiomas a los que se han versionado, claro. se ha traducido. ¿Y sabes quién fue el primero en cantarla en Estados Unidos? Pues... Eh, fue no. Bing Crosby. Bing Crosby. Para un programa precisamente de radio, un 24 de diciembre. Pero quien la hizo muy famosa fue la película Holiday Inn, que no la he visto, pero que al interpretarse esta canción, eh, Blanca Navidad, sí que obtuvo, pues no pasó desapercibida. De el, el renombre, claro. Es... Obtuvo el, la estatuilla, el Oscar, el Oscar, el Oscar a la mejor canción, Blanca Navidad, fíjate, un villancico. Uh -huh. Vamos a escucharla. Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen. A wild Christmas. With every Christmas card I write. Like. Pues Rubén, este era el villancico de la Blanca Navidad de Bing Crosby en la película Holiday Inn, que obtuvo ese Oscar a la mejor canción y que ya sabes que en 2012, lo recordamos, entró ese, en, el en el libro el de del Ricky. ¿no? Sí. En, en ese sentido, los americanos son, son únicos, ¿no? El, el hacer El eh, pues Algo eso, tan sencillo, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Un, un negocio redondo y además, bueno... Agradable, ¿eh? agradable. Te voy a poner otra versión del villancico, pero eso será en un cuestión de minutos porque tenemos que dar paso a otro de los portavoces políticos que suelen venir a nuestra tertulia de los martes. Ella es la portavoz de Compromís, Esther Díez, que nos va a felicitar la Navidad. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Compromís, hay que decir que ...perdió la mitad de sus concejales... ...en las elecciones municipales de este año... ...pero que ha logrado formar gobierno de coalición... ...con el Partido Socialista... ...al ganar los socialistas las votaciones... ...y lograr el número suficiente de concejales... ...para que la suma... ...de los dos de compromiso y los socialistas... ...pues dé la mayoría absoluta... ...y con ello ser uno de los pocos ayuntamientos... ...de esta provincia... ...que ya tienen sus presupuestos municipales... ...aprobados para 2020... ...y con ello garantizada esa estabilidad de gobierno... ...para realizar un programa... ...su programa, el de crear una ciudad más sostenible. ¿Satisfecha por cómo ha terminado 2019, Esther? La verdad es que sí, este ha sido un año bastante intenso, con tantas citas electorales, con tantos cambios, pero lo cierto es que desde el Grupo Municipal de Compromiso estamos contentos de acabar el año ya, como bien dices, con esos presupuestos aprobados, con ese trabajo ya hecho para encarar 2020 con una estabilidad y una tranquilidad que mejora respecto a la situación que teníamos en la anterior legislatura y que nos permite desarrollar eh, pues, bueno, ese proyecto que tenemos para hacer un municipio mucho más verde, amable, solidario y equitativo. Y en un día tan señalado como Nochebuena, eh, este minuto que le dejo para felicitar a los ilicitanos e ilicitanas la Navidad, eh, ¿qué mensaje es el que hay que transmitir? Bueno, pues yo quiero desearles a todos los oyentes de Radiomarca una muy feliz Navidad. Eh, yo creo que tenemos que aprovechar precisamente la magia que nos envuelve estos días para poner en valor la importancia de que nos tratemos con respeto, de que nos tratemos con amor. Yo creo que una de las cosas más importantes en el mundo es la empatía. Eso hace ...que la vida de todas las personas... ...sea un poquito más alegre ...si todos tenemos esa empatía... ...si todos le ponemos ese corazón... ...a las cosas que hacemos... ...y es lo que espero que tengamos... ...en, en ese 2020... ...ese amor, ese respeto... ...ese buen trato entre todas y todos... ...como digo que al final... Lo cotidiano es lo que nos hace felices y como recordamos al final nuestra vida y, y por eso creo que es importante, como digo, aprovechar el espíritu que tenemos en estos días y, eh, y hacer posible que 2020 venga de una manera alegre y también tranquila. ¿Cómo va a pasar la noche buena Esther Díez, la portavoz de Compromís? Pues... Pues en estos momentos estoy planchando la ropa de esta noche y haciendo las maletas porque nos vamos a del Obispo, que es el pueblo de mi marido, y así podemos eh, celebrar las Navidades con su familia, aunque mañana por la mañana estamos otra vez aquí en Elche porque pasamos el día de Navidad. ...con mis padres, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos... ...así que hay que partirse... ...eso nos hace hacer bastantes kilómetros en muy poquitas horas... ...pero bueno, se hacen con gusto para poder pasar estos días con la familia. Y en esa maleta se lleva a, a un niño que ha nacido mientras usted era concejal. Sí, efectivamente, a mi bebé, a mi niña que tiene ya 19 meses... ...que la tengo malita y que por eso ayer no nos hemos podido ir... ...pero bueno, ya como, como muchos bebés que por desgracia ayer también me encontré en urgencias... ...quiero mandar también un mensaje a todos los papás de esos nenes que están malitos estos días... ...y sobre todo al personal de los centros de salud y a los centros hospitalarios... ...que están trabajando para garantizar eh, la salud de todos... Y me consta que tienen muchísimo trabajo en estos días, que es cuando se suelen registrar picos de virus, eh, gripes y demás, y animarles a que pasen estos días ellos también lo mejor posible dentro de lo que cabe. Pues muchísimas gracias, Esther, y una muchísimo. feliz Navidad para tu familia. <ríe> feliz Navidad para todos. Nosotros continuamos. Eh... ¿Dónde nos habíamos quedado, Rubén? En, ah, no sí, en Blanca, Blanca Navidad, Navidad, Blanca Navidad, uh -huh. hemos eh, puesto esa versión de Bing Crosby, porque fue el primero en cantarla en Estados Unidos, donde se compuso eh, durante el pasado siglo. Uh -huh. Y yo me quedo con otra versión de la Blanca Navidad, ya que es una de las canciones más vendidas. Vamos a ponerle, dedicarle dos versiones, como la que hemos dedicado a Noche de Paz, Noche de Amor. Porque Esther ha resumido muy bien el espíritu navideño en su mensaje, eh, Noche de Paz y Noche de, de, de Amor, es un villancico que no es casualidad que se haya convertido ya en patrimonio de la humanidad, porque es en la, el anhelo de paz y amor el que se canta en, durante estas fechas. Pero uh -huh. La Blanca Navidad también, y vamos ya a ese villancico de récord, vamos con la versión. ¿Qué te parece de Diana Kroll? ¿Te gusta? Claro. Uh -huh. Pues vamos a escucharla. Like the ones I used to know Where the tree treetops glisten And children listen to hear Sleep know the ¿Qué te parece esta versión de Diana Kroll de La blanca Navidad a ritmo de jazz? Sí, es bueno, pues es una una versión tanto extraña, ¿no? Quizá, <risas> pero me parece un villancico, pero bueno, es lo lo bueno que tienen este este tipo de músicas navideñas, ¿no? Que cada uno la puede la puede adaptar a su a su gusto. Pues Rubén, te voy a pedir, vamos, eh, saludamos también a nuestros telespectadores que son las 10 de la mañana, te voy a pedir que continúes con nosotros. Mira que estoy abusando de ti, llevas desde las 9 y 10 de la mañana aquí pues haciendo esa crítica musical a los villancicos y dando información del origen de los mismos porque todavía continúo con la ronda, todavía continúo con esa ronda de llamadas de los portavoces políticos, de aquellos que colaboran en nuestra tertulia de los martes. Hemos llamado ya para hacer... Un un recopilatorio al portavoz socialista, a la portavoz de Compromís y al portavoz del Partido Popular. Y el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, pues no les podrá felicitar la Navidad en este programa porque finalmente ha sido expulsado de su partido. La dirección provincial ha desestimado sus alegaciones y le ha dicho que se marche de Ciudadanos porque el nombramiento de su asesora municipal lo realizó sin contar con la dirección y eso le asegura que no estuvo bien. Así que... Se ha quedado sola en el grupo Eva Crisol, quien va a asumir la portavocía suponemos que en el próximo pleno de enero, mientras que su compañero García Antiveros deberá pensar durante estas vacaciones si marcharse o dejar que corra la lista electoral para que Ciudadanos disponga del segundo concejal, que paradójicamente sería la asesora contratada Irene Ripoll. Eh, la manzana en discordia, o renunciar a su acta de concejal y acabar el mandato municipal como concejal no adscrito. Esta es la historia, así que Eva Crisol le ha tocado felicitar la Navidad en unas condiciones... Muy buenos días, Eva. Hola, buenos días. No, no muy navideñas para, por esta crisis interna de partido, Eva. Bueno, ahora son fechas de, de estar en familia, de disfrutar... De, pues eso, de, de olvidar un poco todos los problemas y de, y de afrontar e intentar afrontar el año que viene con la mayor fuerza posible y con, las, y con las máximas ganas y la mayor ilusión Pues con esta marejada de fondo, Eva ¿cómo felicita desde el grupo de Ciudadanos la Navidad la noche buena para los ilicitanos e ilicitanas que le están escuchando? Bueno, pues desde Ciudadanos deseamos que todos los ilicitanos y las ilicitanas disfruten en familia, que sean en lo más felices posibles, es que disfruten de sus hijos, de sus familiares cercanos y que aprovechen estos días en familia que al final siempre olvidamos a la familia que la tenemos ahí en ese rinconcito, ¿no? Parece que en la batalla del día a día siempre nos dedicamos a todo menos a nuestra familia. Pues ahora son días de estar en familia y de disfrutar, descansar, olvidar un poco los problemas y prepararnos para afrontar el año nuevo de la mejor manera posible, claro está. ¿Cómo va a pasar usted estas fiestas? Pues yo estas fiestas las pasaré en familia, con mis padres, con mis suegros, con mis hijas, con mi marido y con los familiares, aquí estaremos disfrutando, no nos vamos a ningún sitio, nos quedamos en Elche y a pasarlo pues, en lo mejor que podamos, claro está, a disfrutar de, de, todo a, de toda la familia. Pero supongo que tendrá que, ten, que, que, que compartir algo, algo del tiempo con sus compañeros de partido. Bueno, pues también compartiremos el tiempo que nos quede, también lo compartiremos. Ahora vienen las fiestas de la Avenida de la Virgen, que como no... Desde Ciudadanos estaremos allí, todos los compañeros que quieran venir estarán con nosotros y luego pues a disfrutar también de las fiestas de Elche, sí que son más mm. peculiares porque tenemos aquí las fiestas de la Avenida de la Virgen que no en mitad de la Navidad pues y sí. eso pues lo disfrutaremos con los compañeros del, del partido. Pues tendremos tiempo de hacer balance y de hablar también de esas fiestas navideñas. Eh, feliz Navidad, Eva, a ti y a Igualmente. tu familia. Que, feliz Navidad a todos. Pues Rubén, continuamos, continuamos con los villancicos, nos hemos quedado con lo de la blanca Navidad, pero tenemos también selección de villancicos y es que desde que en la música, claro, hay una voz, hay una voz en Estados Unidos, ya que estamos en los crismas, porque estamos hablando de villancicos, pero estamos poniendo todo crismas, porque sí, sí. son todo en inglés, bueno, menos la de este Fidelis de Enia, que ha sido en latín. Pero eh, ya que estamos con los Christmas, creo que hay una voz en Estados Unidos, la voz, la voz. que no puede faltar. Claro. ¿A ti te gusta? Sí, claro, ¿a quien no le gusta? Fran Sinatra. Pues vamos con Fran Sinatra para que nos felicite esa canción de Navidad. Vamos a escuchar cómo suena, cómo suena. the white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And kitties listen to hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Y por último, Rubén, vamos a dar paso. Esta es la blanca Navidad de la voz. Con esto ya cerramos uh -huh. las versiones de este villancico que entró en el libro de los Guines. Antes de despedir de Rubén, vamos a terminar esa ronda de llamadas con los portavoces políticos, porque el último tenemos a la portavoz al teléfono, a la portavoz de Vox, Amparo Cerdá, para que nos felicite las Navidades. Muy buenos días, Amparo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Para ti este año pues, ha sido el primero de muchas cosas, porque sí. se ha estrenado en el Ayuntamiento como representante política y no ha sido un año fácil al ser una, una representante pública. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el 2019 para usted este estreno en política? Bueno, ha sido un año muy importante. Efectivamente, hemos entrado en el Ayuntamiento de Elche, pero a nivel eh, nacional pues, ha sido... Eh, también el año de, de Vox y, eh, bueno, eh, pues muy felices, muy contentos de que 2019 haya sido nuestro año. A nosotros nos gusta decir que ha sido el año del sentido común. Eh, así que, bueno, pues hay que darle las gracias a todos los ilicitados y a todos los españoles que han hecho posible que, que este gran año, por supuesto. Bien, pues ¿cuál es la felicitación navideña que parte desde, desde la portavoz de Vox? Bueno, yo creo que la Navidad son momentos pues, importantes porque hacemos cosas distintas, son momentos de reflexión, son momentos de amor, pero a mí me gusta decir siempre que tienen que ser momentos de tiempo, de dedicarle tiempo pues, a las personas que habitualmente no vemos, a las personas con las que habitualmente no podemos eh, bueno, destinar todo ese tiempo que, que nos gustaría. Yo creo que es el momento de hacer esa llamada de teléfono, de visitar a esa persona, ...y de hacer algo un poquito diferente a lo que solemos hacer el resto del año... ...y bueno, hoy es Nochebuena, mañana Navidad... ...yo creo que son esos momentos para juntarnos con los seres queridos... ...y disfrutar de ellos y aprovechar de, de esa compañía... ...que es tan importante, que es la familia. ¿Y cómo va a pasar usted la Nochebuena? Bueno, pues en familia, efectivamente, pues con mi madre, mi hermano, mi marido, mis hijos, pues bueno, en familia, que es, que es día de eso, de pasar eh, esta noche en familia. Así que bueno, si me permites, la felicitación a todos los ilicitanos, que pasen una feliz noche buena, que pasen una feliz Navidad y por supuesto que pongan toda la ilusión en el próximo año, que siempre, siempre es mejor. Pues feliz Navidad, Amparo, a usted y a los suyos. Muchas gracias, igualmente. Un saludo. A vosotros. Y nosotros continuamos, Rubén, continuamos con el programa de los villancicos. Antes, no te vayas porque ya te voy a despedir con el villancico estrella con el que hemos empezado. Mm -hmm. Noche de paz, noche de amor, creo que es el más apropiado. Yo creo que sí, es el más internacional y el, y el, el, más, el más bonito. Y uno de los más antiguos, porque va a cumplir 200... Si sí. sí, nació, se compuso en 1816, pues 203 años. 203 años. Pues vamos, vamos a terminar con él. Pero no te vayas, porque antes, unos minutos de publicidad, y enseguida volvemos para colocarnos en situación y volver a escuchar algo tan hermoso como ese patrimonio de la humanidad que es Noche de Paz, Noche de Amor.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 ...pues cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana... ...tenemos ya que despedir a Rubén Pacheco... Él es, lo hemos, ...hemos empezado el programa precisamente con un experto en música... ...él es doctor de Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández... ...y es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música de Alicante... ...Rubén, llevas una hora hablándonos de los villancicos... ...para quienes se hayan incorporado ahora a nuestro programa... ...hemos comenzado con una obra de arte... ...el villancico de Noche de Paz, Noche de Amor... Eh, lo hemos dicho, es de origen eh, austriaco, uh -huh. se compuso en una pequeña, una pequeña parroquia, iglesia. en una uh -huh. pequeña iglesia por el sacerdote que era muy joven y con mucho talento, al que le pidió ayuda a un maestro de escuela que compuso la melodía. No pudo, era el organista y maestro de escuela del pueblo, pero no, puso, no, no pudo componerla para órgano porque en ese momento, en 1816... Eh, no tenían órgano, estaba como roto, uh -huh. corroído por los ratones. Así que la compuso para la guitarra. Y fue la primera vez que la cantaron en Misa de Gallo, Noche de Paz, Noche de Amor. Y desde entonces, bueno, ha recorrido el mundo esta canción. Que creo uh -huh. que es ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es la que yo creo que refleja el espíritu navideño. Pero refleja, como has dicho tú, el origen de los villancicos. Sí, refleja ese ese origen esa mezcla entre lo profano y lo, o sea lo popular y lo y lo y lo litúrgico esa esa ese, esa contaminación que que, que tantísimas obras de, de arte y tantísima cultura y tantísimo bien ha hecho al al, al a la historia no de, de la humanidad en general creo que los villancicos es un bueno es un es un tesoro y y y debemos debemos de cuidarlo debemos yo animo a la gente a cantar villancicos eh, esta esta noche Sí, porque ya es Nochebuena. Rubén, eh, aquí en este país hay tres voces que son todo un clásico, que nos han dado pues, internacionalidad, proyección internacional, Plácido Domingo. Hemos comenzado con la versión que cantó en la Catedral de San John en Nueva York, de Noche de Paz, Noche de Amor, pero además de Plácido Domingo tenemos también a dos mejores personas, como Montserrat Caballé, con una voz espléndida, ella es la diva, junto uh -huh. a María Calas y José Carreras. Carrera es una gran voz, un, un gran luchador también contra, contra todo y, y, y bueno, dos grandes, claro. ¿A quién dedicamos, Rubén, Noche de Paz, Noche de Amor? Pues eh, yo creo que a todo el mundo, yo creo que no, esto no, no creo que el día de hoy hay que, hay que, hay que dedicarlo a al mundo entero, a la humanidad Pues hemos encontrado una versión de Montserrat Caballé y de José Carreras cantando Noche de Paz, Noche de Amor en varios idiomas y cantando de esta forma eh, Hace 10 años que grabaron eh, esta eh, este, esta actuación de, de ellos dos en Televisión Española salió y la hemos recuperado gracias al maestro Youtube Vamos a escucharla <risa>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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 10 y 24, tenemos casi 16 grados de temperatura e ICIAR Martínez, nuestra compañera de los servicios informativos, ya se encuentra con nosotros en los estudios de Teleelch en Radio Marca para iniciar ese repaso de la actualidad que hoy Iciar supongo que estarán los mercados y comercios. ¿Qué tal se respira el ambiente allí? Eso ¿Tenemos es. a alguien en los mercados? Estará nuestra compañera amarga García viendo a ver cómo van esas últimas compras de Navidad. Ya saben, eh, queremos lo más fresco y a última hora. Así que sí, estarán llenos de gente. eso es una de las previsiones que tenemos para hoy. También iremos a los aeropuertos. Esa puerta de ah, llegada de abrazos para recibir a los familiares que vienen por Navidad a pasar tiempo con los suyos, con la familia y amigos. Esa es la imagen del día. Esa es la imagen del día. El regreso, día. los abrazos en el aeropuerto. Muchas historias detrás de esos abrazos. Eso sí, yo siempre es. me emociono cuando estoy en la, en la zona de llegada. Ese es el reto del reportaje, no llorar <risa> <risa> para nosotras que somos así blanditas. Sí, mm, sí. Pues esta mañana, con tanto villancito. <risa> sí, sí, sí. Bueno, tendremos que, que poner el traje de, de duras. Bueno, vamos con ello y va, empezamos la ronda informativa con datos. Porque desde el inicio de la campaña se han realizado 5.500 controles de los que 100 han dado positivo en alcohol y 27 en consumo de drogas. Ya sabes que en Navidad es habitual que hayan pues más reuniones familiares con amigos, más consumo de alcohol y desplazamientos en coches, pero también aumentan esos controles de alcohol y drogas. Según el concejal de seguridad Ramón Navada ha destacado que la campaña de concienciación sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas del pasado fin de semana el del simulacro del accidente pues ha calado en los ciudadanos porque la cifra de positivos se ha reducido en un 40% en estos días, aunque asegura y avisa que los controles van a continuar hasta el próximo 7 de enero. Hombre, con unos resultados tan buenos es de esperar que continúen. Vamos uh -huh. a escuchar a Ramón Abad. Tenemos que incidir que la policía local de Elche no está solo para esa labor persuasiva mediante los controles de alcohol y drogas. También está esa campaña de sensibilización especial que hicimos el fin de semana pasado y que, oye, eh, creemos que ha calado y ha calado y las cifras están ahí. De un fin de semana a otro, la cifra... ...de controles positivos de alcohol y drogas ha bajado un 40%. También tiene dos vertientes, una es la campaña de sensibilización... ...y otra el saber que si te, la policía local al final te pilla... Eh, ...conduciendo bajo los efectos de alcohol y droga... ...la sanción económica y la retirada de puntos es bastante importante... Bueno, cambiamos totalmente de tercio. Las fiestas de la Avenida de la Virgen arrancan este jueves 26 con el pregón de Sixto Marco en el Gran Teatro. El viernes será el día del Ilicitano ausente y el sábado el día de Canto. Desde las 4 de la mañana saldrán autobuses desde el MAE para ir a la playa del Tamarit, donde al amanecer se representará el hallazgo del, arga, del arca por el guardacostas francés Canto. Antes de iniciar la romería hasta aquí, hasta Elche, a la llegada del arca a la basílica sobre las 7 de la tarde, se lanzará como no. Novedad, un castillo de fuegos artificiales desde el palacio de, Sant, de Altamira. Y los actos terminarán el 29 con la procesión. Y por la tarde, en el Gran Teatro, se representará la obra Socpera Y lo decía así el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco. Socpera 1370, de Antonio Amoros. Pues desde aquí, desearles unes bones festes de Nadal y unes bones festes de la Vinguda de la mare de Déu Además, se eh, presentó ayer también el cuento El de canto, con el que acercar esta celebración a los más pequeños y el texto del que se han editado 10.000 ejemplares. Es obra de las educadoras de las escuelas infantiles municipales Don Julio. Ellas son Carmen Díez y María Ángeles Román. Lo explicaba la Adel de fiestas Mariola Galeana. Este cuento nos acerca a conocer una de nuestras festividades y tradiciones más queridas centrando la atención en lo que representamos cada 28 y 29 de diciembre desde hace más de seis siglos y que ha sido afortunadamente para todos nosotros y nosotras eh, reconocida como bien de interés cultural e internacional de la comunidad valenciana y fiesta de interés turístico. Sin duda, este magnífico cuento es una forma lúdica y divertida de fomentar la diversión, la difusión y valoración de nuestro patrimonio festero y tradicional. Teleelch un año más se vuelca con estas fiestas patronales de invierno el 28 de diciembre a las 3 menos cuarto emitiremos un resumen de la representación del hallazgo del Arca antes de retransmitir en directo la carrera de canto y la lectura del bando de la avenida pero lo que emitiremos como es costumbre esta noche, la noche de Nochebuena tras el Telenit y el día de Navidad mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche será el tradicional concierto de Navidad que estuvo dirigido por el mestre de capilla en funciones Francisco Javier González y se interpretarán varios villancicos tradicionales, además de algunas canciones navideñas en valenciano. Pues muchas gracias Iciar, ¿cómo vas a pasar la noche buena? En familia, estaremos todos en casa de la Yaya, como es costumbre. Pues espero que lo paséis bien y que cantéis muchos villancicos. ¿Cuál es tu preferido? Pues mira, como ven, como, mira como ven los peces en el río, es uno de los que, de los que más me gusta. Hombre, más que cantamos. nada porque se lo sabe todo el mundo y así cuanta más gente lo cante más divertido parece, ¿no? Lógico, la zambomba estará también, sí, además, las Sí, además en mi familia pues tocamos la guitarra y demás, o sea que, que hay muchos instrumentos también, sí. Pues va a ser una noche en familia muy agradable, Iciar. Gracias, gracias por eh, hacer tu trabajo diariamente. Que pases unas felices fiestas. Igualmente, feliz Navidad. feliz Navidad a todos. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias. Vamos con lo deportivo, con nuestro compañero Paco Gómez, quien ya está preparado para acercarnos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, cuéntanos en esta noche buena qué hay, qué hay sobre... El Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya goza de sus merecidas vacaciones tras la importante victoria conseguida el pasado sábado en el Carlos Belmonte contra el Albacete por 0 a 1 en el último partido de 2019 y también último partido de la primera vuelta que deja a los blanquiverdes octavos con 31 puntos a 10 del descenso. El objetivo, recordemos, este año es la permanencia a uno de playoff de ascenso y a cinco de ascenso directo. Por tanto, aunque el técnico blanquiverde sigue mirando para abajo, o al menos ese es el mensaje que transmite, es inevitable que en la afición, afición blanquiverde pues en reine el optimismo y la ilusión moderada viendo las prestaciones de un equipo que se lleva codeando casi toda la primera vuelta con los equipos de mayor presupuesto. De todas formas, Pacheta insiste en su mensaje. en la clasificación no la mira para arriba. La mira hacia abajo. A mirar para abajo. Si, como miremos para arriba, nos vamos a meter una hostia. Nos la damos. Que no voy a mirar para arriba. Que voy a mirar para abajo. ¿Eh? ¡Qué falta de ambición! Y... <risa> ¡Qué graciosos! De esos que me acusan de ambición. Entonces, espera que los consigamos pronto. Y veremos a ver cómo cambia la película. Pero como a un grupo de jugadores y a un equipo, tú le cambies el objetivo, aunque sea ambicioso y sea, como le quites esta ilusión que tiene y la conviertas en obligatoriedad, se baja el telón. Palabra de Pacheta que no se aparta ni un milímetro de su discurso de conseguir cuanto antes la permanencia. Por cierto, que se ha producido ya el primer movimiento del mercado invernal. Danilo Ortiz... Ha rescindido su contrato con el Elche Club de Fútbol y deja de pertenecer a la entidad blanquiverde. Era un secreto a voces, viendo la poca confianza que tenía Pacheta en el futbolista, que llegó de la mano precisamente del nuevo dueño, Cristian Bragarnik. Se hace todavía más evidente la necesidad de firmar un defensa central en el mercado invernal, además de también un delantero. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por esas declaraciones de Pacheta y por esa última hora de la rescisión del contrato de Danilo. Nosotros vamos a cerrar esta ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Pero antes, unos segundos de publicidad para disponer de la crónica del tiempo. No seáis innovadores. Hay que Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San Yon Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San Yon Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor. Tu concesionario San Jong. En el Sor Josef Alcorta 35. Pues con la sintonía del tiempo cerramos, como hemos dicho, ya esa ronda de noticias con Vicente Bordonado. Muy buenos días, ¿qué tiempo nos espera para Nochebuena y Navidad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se impone el anticiclón de bloqueo impidiendo la aproximación de sistemas frontales de origen atlántico. De hecho, la madrugada ya ha estado marcada por las altas presiones, cielos despejados y ausencia de viento en pedanías del sur del Condells donde se han producido procesos de inversión térmica. Esto ha hecho que bajaran y mucho las temperaturas en pedanías como Matola, Se han alcanzado 5 grados en Derramador 6 aquí en la ciudad la temperatura nocturna durante Buena parte de la noche no ha bajado de los 14 grados y en la franja litoral, tanto en el aeropuerto del Alte como en Santa Pola, hemos alcanzado 11 grados. Por delante, una jornada estable anticiclónica con cielos despejados. Durante la mañana, viento en calma, puntualmente flojo de poniente. A partir de mediodía, el viento va a girar a suroeste, racha de en torno a los 15-20 km por hora. En el último tramo de la tarde, el viento seguirá girando a componente sur. Hoy, con el avance de la masa de aire cálido, tropical y el viento de poniente, las temperaturas seguirán subiendo, máximas que en la ciudad podrían superar los 23 grados en el sur del Candelts, 24-25 grados. Para mañana, día de Navidad, continuará la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente sur, temperaturas en ligero descenso, máximas que van a rondar los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad... Bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Jueves veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas en torno a los 22 grados. Viernes un mayor aporte de nubosidad. Llegarán intervalos de nubes de tipo medio con la retirada de la masa de aire cálido y la entrada de viento de componente marítima. Temperaturas en claro descenso para el viernes máximas que van a rondar los 18 grados. El sábado a primeras horas durante la madrugada tendríamos nubosidad, tendencia a cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 18 grados y el domingo más de lo mismo, ambiente soleado con temperaturas en torno a los 18-19 grados. Estabilidad atmosférica que nos va a acompañar hasta final de año. ¡Hasta luego!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 La Glorieta, con y Alonso. Estamos ya en la recta final del programa de La Glorieta de hoy, son las 10 y 36 minutos y esta noche tan importante, la noche buena donde la familia se va a reunir para compartir estos momentos tan entrañables navideños de amor, felicidad y paz, hay un lugar en Elche ...que abre, que abre sus puertas... ...para aquellas par personas que no tienen familia... ...que están solas... ...y que vagan... ...pues sin un techo donde cobijarse... ...que vagan por las calles... ...estamos hablando de ese centro de acogida... ...que desde hace décadas... ...gestiona Cáritas... ...con nosotros se encuentra el coordinador... ...de esta organización interparroquial... ...Joaquín Sansano... ...muy buenos días Joaquín... ...buenos días... Ese lugar eh, en el que vais a abrir las puertas para las personas sin techo, ese es el centro de acogida que está en el puente del Bimilenari. Exactamente. Y esta noche, ¿quiénes van a compartir la mesa con ustedes? Porque ustedes no la van a pasar con su familia, sino con aquellas personas que necesitan esta noche más cariño que nunca. Esta noche es una noche, nosotros abrimos todas las noches del año, no cerramos ninguna, pero esta noche es una noche muy especial porque de las entre 30 a 40 personas que tenemos a diario acogidas en nuestro centro de acogida, eh, esta noche se duplican las personas o, o, o más, ¿no? Porque esta noche flexibilizamos la norma para que todo el mundo pueda ir porque en el centro de acogida hay que cumplir unas mínimas normas de orden, de higiene, de respeto, de no consumo, pero esta noche abrimos para que todas las personas que estén en la calle tengan eh, un sitio donde, donde poder eh, cenar y donde poder compartir. Es una noche dura porque afloran muchos sentimientos, no lo mismo que, que la noche diaria, sino cuando todas las personas estamos celebrando con nuestra familia, eh, la Navidad, la Nochebuena, eh, estas personas no tienen nadie con que celebrarlo y lo que es peor, muchas veces han perdido a esas personas ¿no? y salen muchos sentimientos, hay mucha lágrima, hay muchas personas que en el propio centro buscan un rincón para apartarse del resto y ahí está la labor de hacer la noche bonita, no solamente con la cena sino con animar a esas personas que, digamos, de, se apartan un poco del grupo en general Entonces es una noche diferente porque el centro se pone a rebosar, nuestro comedor tiene, apretándonos mucho, mucho, mucho, tiene capacidad para 60 personas apretada, pero la superamos incluso algunos años, ha tocado mucha gente cenar de pie porque no teníamos espacio físico para poder, pero vamos, muy bien, eh, porque ahí se crea muy buen ambiente. Supongo que no, tendrén, no tendrán una mesa gigante para 60 personas, pero sí que tienen el menú, ¿no? Es un menú navideño, el, que, el mismo menú que vamos a tener todas las familias. Pues eh, el cocinero lo, lo mantienen, vamos, en mético, en secreto. Sí que es verdad que se ha filtrado por ahí que vamos a tener eh, secreto. Eh, secreto ibérico. Ah, Eso se ha filtrado sí. pero no se ha querido decir nada. Sí que es verdad que este año hemos mejorado bastante el aperitivo porque hemos tenido una ayuda del ayuntamiento y de, y de la liga de fútbol eh, profesional para poder mejorar el aperitivo y este año, pues vamos, las gambas eh, no van a faltar. Es verdad que nosotros Intentamos ser siempre eh, austeros, no rácanos, pero sí, sí austeros, pero para Nochebuena y para Navidad eh, nos estiramos un poco gracias a esta gran ayuda de, de los aperitivos y de los dulces. Joaquín, Joaquín, vosotros la pasáis... Eh, ¿Qué voluntarios? ¿Quiénes eh, son los que vais a pasar esta nochebuena con ellos? Bueno, están los monitores que le toca estar y después siempre hay un grupo de voluntarios en las fiestas que eh, sacrifican un poco vivir las fiestas con su familia para vivirla con la otra familia, que son la familia de, de las personas excluidas de la sociedad. Es verdad que no puede todo el mundo... No, no hay cabida para todos los voluntarios que quieran. Tenemos el espacio muy limitado, la cocina muy limitada y aproximadamente serán unos ...muchos voluntarios los que echarán una mano... Durante, ...durante la noche... ...o sea que tenéis lista de espera de voluntarios... ...sí, para... sí, para esta noche sí... ...tanto para Nochebuena como para Nochevieja... ...siempre hay gente que no... ...tenemos que decir que no... ...porque nos estorbaríamos... ...el espíritu del voluntario es increíble... Para Caritas. Sí, para nosotros es lo principal. Es verdad que, que en Elche somos 20 personas contratadas por Caritas, pero somos más de 300 voluntarios los que estamos implicados en el día a día de Caritas. Lógicamente, cada uno y cada una en su proyecto, en, en su compromiso, en sus cosas, ¿no? Pero. pero Lo principal de Caritas es el voluntariado y Caritas no tiene sentido sin el voluntariado. Entonces, esta ciudad, ya que estamos en época de balances, esta ciudad cómo ha tratado y cómo está tratando a Caritas. Se vuelca eh, se vuelca, se vuelca muchísimo y es verdad que Caritas no tendría sentido sin las personas, eh, hay muchos tipos de organizaciones en Elche, en el mundo eh, hay fundaciones que principalmente son unos uno medios para, para responder a unos objetivos, pero Caritas somos personas ayudando a otras personas ¿no? somos eh, 21 equipos en Elche, que somos personas que pisamos todos los días los barrios y que, que a quien ayudamos son a, a nuestros propios vecinos, ¿no? entonces Caritas sin la ciudad no tendría, no, no tiene ningún sentido y además intentamos eh, recibir cuantas menos ayuda pública mejor... ...es verdad que hay cosas, por ejemplo el centro de acogida... ...sí que se, hay una gran aportación por parte del Ayuntamiento... entre de otras cosas porque es responsabilidad del Ayuntamiento... ...por ser un municipio mayor de 20.000 habitantes... ...pero intentamos eh, que de donde salen los medios de Cáritas... ...sea de los propios vecinos, de las empresas, de las familias... ...y no depender de las subvenciones para poder mantener las cosas... ¿Ustedes han notado en dos mil diecinueve un año peor que dos mil dieciocho? ¿Hay más pobreza en Elche o cómo está evolucionando? Hemos mejorado mucho respecto. De hecho, aproximadamente eh, en el año dos mil diecisiete atendimos eh, a cinco mil no recuerdo el número, si eran cinco mil tres, cinco mil cuatro familias y este año pasado. Eh, en 2018 atendimos a unas 400 personas y familias menos, o sea que ha bajado bastante. Ah, 4.000 y, eh, y pico. Sí, exactamente. Es verdad que eh, a nivel de pobreza, claro, cuando hablamos de pobreza hablamos de una cuestión meramente económica. De se establece una tasa por, por, a nivel gobierno de renta y por debajo de esa tasa eres pobre, no eres pobre. Nosotros no nos gusta clarificar solamente en una cuestión económica, económica eh, la situación de las personas que están en situación de sufrimiento. Pongo un ejemplo. Eh, un señor, una señora mayor que vive sola, que a lo mejor tiene una pensión para poder vivir bien, pero que apenas sale de casa, que no tiene familiares, que nadie visita, es una persona que está sufriendo. Y ahí no hablamos de dinero, porque a lo mejor tiene una pensión que le permite vivir, pero es una persona que sufre sola. ¿A ustedes les llega en estos casos de personas que viven solas, estamos aumentando en Elche. Estamos aumentando y de hecho hay algunas cáritas que están poniendo en marcha proyectos para poder acompañar y estar y visitar a las personas que, sobre todo personas mayores, también enfermas, pero sobre todo mayores, que se encuentran solas. Y es una, una, un dato preocupante, ¿no?, de... de Cómo la exclusión, la exclusión se, se mide en varias variables, pero cómo la exclusión severa, es decir, cuando en tu vida concurren muchas variables para estar un poco apartado o apartada de la sociedad, cómo está, esto se ha ido manteniendo y no hemos ido mejorando. Entonces es un dato que nos preocupa. Es verdad que a nivel económico vamos mucho mejor, eh, eh, un poco uh -huh. por debajo de la media de España, pero vamos mejor. Eh, a nivel de caetas estamos atendiendo a menos personas, pero está eh, cambiando el perfil de las personas que para, estamos atendiendo. Por lo que dices, eh, podemos eh, ver que, que hay muchas personas mayores que esta noche las van, la van a pasar sola. Exactamente, eh, muchas más de las que nos pensamos. Eh, escuchaba el otro día un dato de... Eh, que ha aumentado significativamente en España el número de personas mayores que se encuentran muertas en su domicilio, solas, ¿no? Y, y este dato es reflejo de cómo vamos en nuestra sociedad, donde eh, las personas eh, que a veces están más solas se hacen mayores, entrar a residencias con el número de plazas es muy difícil y hay personas que al final acaban, Muriendo solas en su domicilio. Si ustedes han identificado este problema y les preocupa, acaba de decir que quieren poner en marcha un proyecto. ¿Este va a ser un reto para 2020? Porque lo necesita la ciudad. Este es un reto y una realidad. Eh, ya estamos trabajando, ya estamos formando algunos equipos de algunas caritas parroquiales, ya se están involucrando eh, tanto en visitar a personas en Santa ya? Sí, hay alguna, alguna, algún equipo que lo está haciendo ya y otros se están formando para poder eh, atender a esta demanda. ¿Formándose en qué? Bueno, pues en, en cuidados En cuidados, sobre todo en escucha a veces eh, escuchar no es no solamente poner la oreja, ¿no? sino intentar empatizar, intentar que esa persona se sienta querida en ese proceso de escucha, en paralelo a esto que hay personas mayores, tenemos un proyecto muy bonito que vamos a empezar a, a, a poner en marcha este año eh, ...que es un centro de escucha... Eh, ...independientemente de, las, de, de todas las caritas ...que están funcionando... Sin, ...un centro solamente para escuchar a las personas... ...para que puedan ir a desahogarse... ...a compartir su vida, etcétera... ...es un proyecto que va a empezar con la formación... ...es una formación de nueve meses... ...donde hay un grupo de, de voluntarios y de voluntarias que tras el proceso empezarán a, a atender a este centro de escucha. ¿Dónde ubicarán ustedes este centro de escucha? ¿Las personas mayores que nos estén ahora oyendo? ¿Dónde tienen que dirigirse para pues uno, poder participar? ¿Cómo, los, ¿Cómo van a conectar ustedes? No, ¿no? lo sabemos aún. Eh, no sabemos si eh, probablemente a principio de año en la calle Cristóbal Sanz Abramos, abramos una tienda de, de comercio justo que tiene un espacio muy grande. Ahí va a ir eh, una tienda de venta de productos de comercio justo proveniente de, de otros lugares. Y también va a ir nuestro, la Carita Joven. Tenemos un grupo bastante numeroso de jóvenes que están involucrados en Caritas y van a ir a este espacio. No sabemos si el, el centro de escucha va a ser ahí. Probablemente sí o en otro sitio. Lo que va que estos primeros nueve meses del 2020 va a ser para formación y consolidación del equipo. Y durante estas fechas navideñas, Caritas ha recibido más aportaciones de lo normal por las campañas solidarias que muchas eh, colectivos y entidades están realizando. Sí, este, Navidad es un momento donde el Che se, se vuelca todo el año, pero especialmente en Navidad porque es una época del año en que se en que es, es mucho más sensible a, a aquellas personas que están sufriendo más. ¿no? Y sí que recogemos muchos donativos... Eh, sí que recogemos eh, bastantes eh, recursos, alimentos, cosas relacionadas con la higiene personal, con la higiene del hogar. Y este año también hemos recogido bastantes fondos para seguir colaborando en la ayuda a la Vega Baja. Y para seguir, porque nos hace falta, eh, es verdad que tenemos dos furgonetas bastante viejecitas. Y tenemos un equipo de calle que semanalmente sale a visitar a las personas que están viviendo en la calle. Y no pueden ir al centro de acogida. Y, y queremos buscar una nueva furgoneta para este equipo de calle para que pueda continuar eh, con su labor, ¿no? Y hemos recogido bastante fondos, sobre todo de centros educativos para, para tanto para ayudar con el tema de la dana como para ayudar con la, con la furgoneta para el equipo de calle Entonces ya han hecho la carta a los Reyes Magos una sí, furgoneta nueva Sí, sí, ahora falta que llegue, pero sí, sí, escrita está Eso es lo que le han pedido por, para recursos, pero ustedes supongo que siempre tienen más deseos para la ciudad Sí, nuestro principal deseo ...creo que es que compartamos la vida... ...que compartamos la Navidad... Eh, ...no hace falta pensar en grandes cosas... ...con compartir nuestra vida... ...y nuestra Navidad con, la, con los seres queridos... ...o con aquellas personas que nos encontramos... ...con aquellos amigos o amigas... ...que hemos perdido un poco de contacto... ...esto cambiaría muchísimo pero muchísimo, cómo nos conformamos como sociedad. Si, si no es Navidad, si durante todo el año compartimos nuestra vida con nuestros seres queridos y con aquellas personas con las que hemos perdido un poco el roce. Muchas veces nos llegan personas que están en la calle eh, que nos hablan de esa maravillosa vida, que, bueno nos han llegado hasta empresarios que han caído en la ruina, ¿no? que nos comparten cómo ha sido su vida y que les gustaría recuperar esa vida. Pues con un poco de encontrarnos, un poco de diálogo, un poco, una llamada de teléfono Causamos mucha alegría en las personas y con esto nos daríamos, vamos, con un canto de los dientes, si cambiásemos un poco el valor de lo que actualmente es la Navidad que regala los consumos, que a lo mejor está bien, pero nos hace falta algo diferente para construir algo diferente. La palabra, quizá. ¿Qué has aprendido, Joaquín, de la Navidad, año tras año, trabajando como coordinador de Cáritas? Pues a mí es un momento que me encanta muchísimo porque yo por unos días dejo de ser coordinador para sentarme con las personas, para estar... Yo sacrifico un poco la comida de Navidad para ir eh, a preparar, a calentar la comida de Navidad con las personas del centro el día 25 y para mí es un momento de encontrarme con mi otra familia, la familia de esas personas que no tienen a nadie. Y es verdad que, que a mí me llena muchísimo eh, compartir estos días con las personas eh, que están descartadas, ¿no? con las personas en la calle que acuden al centro, que te alegras, porque a lo mejor ya muchos veces si, sin verla, te alegras de que La vida no le vaya bien, pero al menos aún le vaya la vida, ¿no? Entonces, de que aún tengan la esperanza, de que vengan, que te den un abrazo. Yo es, de verdad que es para mí es maravilloso la Navidad por eso, porque durante todo uh -huh. el año estoy con los papeles, con las historias, con los datos, pero la Navidad es una cosa muy diferente. Pues como cocinero de la propia vida, eh, Joaquín, aconsejanos eh, qué tenemos que poner en la cena de Nochebuena. Pues sobre todo, sobre todo, sobre todo... Hablar con las personas que están al lado, apagar la televisión, si alguien quiere ver los mensajes navideños del día 20, genial, pero después apagar... Lo grabamos lo reproducimos más eso tarde. Eso sería lo ideal, pero vamos, si no se puede nadie aguantar verlo, pues bien, la tele un ratito, pero apagar la tele y hablar, hablar de la vida, de cómo nos va, de, de qué dificultades estamos teniendo, porque todo el mundo tenemos dificultades, nadie nos va la vida de maravilla como para no tener dificultades, y eso en la mesa, compartirlo, es lo más bonito del mundo. Muchísimas gracias, Joaquín. Feliz Navidad de todo corazón por Muchas el trabajo gracias. que hacéis. Muchas gracias. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 Elch is Nadal. Viu el Nadal al carret. Aquestes festes tria proximità, confiança, amabilitat, qualitat i bompreu. Tria el comers de Elch, el comers de casa. Aques dies trobaràs alegría, elfos, jokes, música, cada dia en els carres comercials. Consulta la programació en Elch puntes, regidoria de comers, Ajuntament Elch.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 en Facebook. ¡Felices fiestas!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 Felices fiestas. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar Alonso. Nos vamos, faltan. ...tres minutos para llegar a las once en punto de la mañana... ...y para que esté ya con nosotros nuestra compañera Rosa Lucas... ...para estar en el programa durante las próximas dos horas entre amigos. Nosotros recordamos que esta noche no se baja la basura... ...mantengan limpia la ciudad... ...porque los trabajadores de Urbaser... ...no realizan el turno en Nochebuena. Y vamos a terminar dedicando el último villancico alegre... ...a una de nuestras excompañeras de Telech ...Manuela Ondoño, falleció ayer por la tarde... Ella se ha ido y pasar estas fechas navideñas tan familiares Sin nuestros seres queridos siempre es muy duro Pero recordarlos ayuda Por eso, Manuela, hoy te recordamos todos tus compañeros Con esa cámara a cuestas y con esa sonrisa Que nunca te faltó para darte las gracias, Manuela Por haber sido una excelente profesional y una gran compañera ¡Feliz Navidad, Elche! Felin Navidad, a todos. Tashing to the snow in a one horse open sleigh or the field we go.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 Open sleigh, Ooh. jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! Now the ground is white. Go it while you're young. Take the girls tonight and Sing this slaying song Just get a ball till night 2.40 for his feet Then hitch him to an open sleigh And crack, you'll take the lead Oh, jingle bell, jingle bell, Jingle all the way Oh, what fun Riding a one-horse open sleigh. But jingle, jingle bells and jingle bells jingle, bells, jingle all the way.